La pesca me parece que es la actividad que concentra mayor cantidad de laburantes. Y hay una pesca que no es la más conocida, a lo mejor, porque está la pesca industrial, ¿no? la pesca de grandes barcos, que a veces ni los vemos, ni siquiera paran en la zona nuestra. Y después hay otra pesca artesanal, la que va en pequeñas lanchitas, n o sale al mar y, y, el, y en el puerto esperan quienes después、eh, trabajan ese pescado. n o、sí. Bueno,、eh, este sector de los pescadores de artesanalía ha tenido inconveniente en los últimos, las últimas semanas porque、eh, prefectura no los deja pescar、mmm, en la zona porque están reclamando cambios en las lanchas. Entiendo que para hacerlas más seguras,、mmm, a disposición, bueno, hay que, hay que mejorar las lanchas y por este motivo, bueno, no, no han podido salir en las últimas semanas. Y han protestado y han reclamado, han cortado rutas, han estado allí llamando la atención de las autoridades, pero parece que se acerca una solución, ¿no? Se acerca una solución. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con, en comunicación con Fabio Ababile, que realiza la gestión y la administración de la Secretaría de Agricultura Familiar aquí en Río Negro.、Eh, porque, a ver, usted dirá, ¿pero cómo es los pescadores, agricultura familiar? Sí, es que los agricultores, el sector de l o s Pescadores artesanales, está contemplado a nivel nacional en, dentro de la Secretaría. ¿sí? c、claro. l、eh, Así r o a que vamos a hablar con él. ¿eh? Fabio Ababile, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Pato Lobos y Aracandia, aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día a la audiencia y gracias por la llamada. Bueno,、eh, Fabio, contanos un poquito cómo es este conflicto, cómo nace, cómo surge. Entiendo que va en vías de solución en estos momentos. Sí,、eh, nosotros nos enteramos、eh, por, por la comunicación que mantenemos con el, con el sector de la pesca artesanal que en San Antonio había ocurrido un cambio de autoridad en la prefectura y el nuevo prefecto a cargo bueno, este, cuestionó algunas cuestiones que tenían que ver con, con las lanchas este, y con algunas cuestiones、eh, que, que imposibilitaban que los pescadores pudieran. Pudieran hacer esta actividad. Como vos bien decías, y, y uno no se termina de sorprender por el número que manejan, pero actividad pesquera artesanal ahí en la zona de San Antonio genera más o menos unos mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. Muchísimo, ¿eh? Mucho trabajo. Sí, realmente nos sorprendió charlando con, con los mismos pescadores porque nos imaginábamos que si. En cualquier lugar del país, o, o en Gran Buenos Aires, que siempre、eh, llama la atención. Cerrar una fábrica con mil puestos de labor se armaría un ferro de espíritu. ¿no? Claro, claro.、Eh, pero bueno, esa es la realidad que nos enfrentamos. Y, y bueno, y enseguida nos pudimos poner este, a trabajar en el, la Secretaría de Agricultura de la Familia Campesina Indígena, que tiene un área, como ustedes decían recién, específica de pesca artesanal. Eh, tiene una coordinación nacional, es la primera vez que hay una coordinación nacional en el tema de pesca artesanal. y Inmediatamente nos pusimos en contacto con Carlos de Tola, que es el coordinador de esta área, y, y enseguida pudimos ponernos a trabajar. l a d e de m a n d a nosotros también nos llega muy de la mano de la diputada nacional de Expósito, que, es, que es de ahí, San Antonio,、claro. y siempre ha trabajado también en, en mucha comunicación con este sector. ¿no? Ajá. Bien. Bien, y la venida de este funcionario nacional, tengo entendido,、eh, más los reclamos de los laburantes y la presencia de ustedes,、eh, aparentemente en, va a encaminar a flexibilizar estas medidas para que los pescadores puedan salir hasta tanto cumplen con las normas que les pide Prefectura, ¿es así? Sí, eh, eh, cuando pasó el conflicto, esto que esto decía vos, que hubo corte de ruta y todo eso,、uh -huh. eh, Tanto Carlos Bertola, s q u e funcionario, como a l e n el e Expósito, se pusieron en comunicación con la Prefectura Naval, allá en Los Ángeles, y empezaron a hacer las gestiones para ver el marco de, de este conflicto. Y bueno, y, y básicamente a partir de las gestiones que hizo la Diputada Nacional, Libertola, se logró、eh, conseguir una ventana de 50 días para poder trabajar sobre algunos puntos que.、Eh, p e r f e c t o Allá en San Antonio reclamaba. n o Por supuesto, es una discusión que es muy. cuando habla con, con los agricultores familiares de la piel a manzana o de otras actividades, que, que es el tema normativo. Y uno entiende que la norma tiene que ver en función también de la actividad, del volumen, de los requisitos comerciales y de todo lo que hace a la, a la propia actividad. Y nos encontramos también con situaciones. En donde las exigencias tienen que ver con naves c o embarcaciones que, que trabajan fuera de las cinco millas, que es por donde trabajan los pescadores artesanales,、uh -huh. y eso requiere de normas no. de seguridad distintas que las lanchas artesanales.、Ajá. Entonces, esa discusión se viene, se viene dando, pero más allá de esta discusión, que es un poco más profunda, las gestiones concretas que hicimos desde la Secretaría de Agricultura, Fundación Campesina y、e、Vecina, fue. Contratar un ingeniero naval que certifique el estado de, la, de las lanchas, este, que indique si hay que hacer alguna mejora o modificación, poder este, inmediatamente tener esta certificación y, y, y seguir con la actividad.、Bien. ¿Esto cuándo, ¿cuándo sería, tiene fecha? Por lo menos de cuándo puede venir el profesional a empezar a, a ver el tema de las lanchas. No, el profesional ya está trabajando. Ya、más. está trabajando. Las lanchas Es más. Cuando nosotros estuvimos allá, se estaba completando una carpeta que se solicitó, que tiene que ver con los distintos s o n 80 embarcaciones,、uh -huh. se imaginan, con distintos modelos.、Claro. Y, lo, y el trabajo concreto que hace este ingeniero naval es certificar e la lancha de acuerdo a los planos originales de las embarcaciones.、Uh -huh. este, y, y bueno, y、ah. hacer ese trabajo específico de revisión de. De la lancha, d i s c u l p e n el atrevimiento, pero sería como una b t v Claro, para las、claro, lancha. lanchas. Para n venderlo. Sí, sí. sí para, para este tipo de embarcaciones. Eso es uno de los puntos. Ya se está trabajando. La Secretaría contrató este ingeniero naval y está a disposición de los pescadores artesanales de, de San Antonio. otro、uh -huh. punto son, esto que te decía, las normativas de seguridad, donde s e exigen cosas que para una embarcación que uno ve desde la costa. Eh, los, ahí los pescadores a l t e r n a t o s decían que e se x a g e r a d a pero、mm. bueno, este, seguiremos en esta discusión y por supuesto que ponemos por delante la seguridad de las embarcaciones, porque son los mismos pescadores los que salen,、claro, ¿no? Claro. no son suicidas, digo, son gente que trabaja y que quiere hacerlo de la mejor forma posible. Pero bueno, siempre serán estas discusiones sobre el tema normativo,、uh -huh. sobre todo para las actividades que tienen este perfil de, de artesanal. ¿no? Uh -huh. A b a b i l a decías vos que más de mil personas están、eh, acreditadas que laburan ahí en, alrededor de la pesca artesanal. Bueno, por un lado están las lanchas, es, conocemos un poco el, el, cómo opera todo eso. Y después,、eh, digo ya en San Antonio Oeste, ¿cómo se organiza la actividad para, para el resto del tratamiento del pescado? ¿Hay cooperativas? Está, ¿Cómo es familiar? Cómo ahí es? Está, sí, ahí está la terminal pesquera, que es una, es como、si、fuese una, una planta frigorífica que、mm. la maneja es la provincia. Es como una. De esa, de esa planta, de esa terminal, y en esa terminal trabajan cooperativas de fileteros, gente、Ajá. que proporciona el pescado este, para, para después ser comercializado. ¿no? Interesante, ¿no? Y、sí. después, bueno, ahí en San Antonio tenemos la particularidad que está también la, la empresa recuperada, l cooperativa de marítima, que es una terminal pesquera que ya trabaja con, otro, con otros volúmenes, pero también、claro. ha hecho trabajo para los pescadores artesanales.、Uh -huh. Y bueno, y, y hay toda una infraestructura también de. De transporte y de manejo de arreglo de g a n c h a s y todo eso que está entre esa actividad en San Antonio. Pero sí, realmente es importante y es una actividad que genera también un volumen económico importante este, para la zona y para la provincia. Ajá. Muy bien. Fabio, te agradecemos por la comunicación telefónica. No, por favor, gracias a、Muchas、ustedes. Gracias.、Si quiero... eh, bueno, Baville, gracias, muy amable.、Eh, Fabio Abávil, entonces.、Eh, el... Responsable de gestión y administración、ah, de, sí, la... Ese es el nombre, ¿no? de la Secretaría es así. de Agricultura Familiar en la provincia de Río Negro. Así es. Conversando con nosotros a propósito de este conflicto que se había desatado allí en San Antonio Oeste, que el, lo habíamos visto, porque lo vi en los medios, no sé si nos llegó alguna imagen también ahí sobre lo que. Pero no quedaba claro por dónde pasaba el reclamo. Yo sabía que el conflicto era con prefectura.、Uh -huh. Ahora sabemos que, bueno, son medidas de seguridad que exige prefectura、Exacto. para la salida de los barcos a alta mar.